Lección 6. Listos. Hacer las compras en el extranjero no siempre resulta fácil. Hay tiendas que son semejantes en Hungría y en España y que venden los mismos artículos. Así son, por ejemplo, los supermercados e hipermercados, que tienen grandísimo surtido de alimentos y bebidas, productos químicos y de higiene, utensilios para el hogar y revistas. Hay también centros comerciales que son tan grandes como en Hungría, porque son internacionales en el mundo entero. La cadena de grandes almacenes más conocida de España es el Corte Inglés. Tiene más de 100 tiendas por todo el país. Aquí podemos encontrarlo todo en los diferentes departamentos. Ropa, zapatos, joyas, cosméticos, libros, juguetes, etc. Pero, ¿a dónde vas si necesitas una postal y sellos, chicle o helado y regalos? La postal y los sellos puedes comprarlos en correos o en un estanco. Aquí además hay chicle, chocolate y revistas. Hay helado en las heladerías y en las calles en los puestos de helado. Y allí también venden refrescos y granizados. Hay que saber también los lugares donde puedes comer un bocadillo o tapas o tomar un café con leche o un refresco. Estos lugares se llaman bares. El bar en España no es solo para tomar bebidas alcohólicas, como en Hungría. El horario de las tiendas también es diferente. Abren más tarde que en Hungría y cierran después de comer, entre las 2 y las 5, pero por la noche están abiertas hasta las 9. Muchas tiendas en el centro están abiertas los domingos también.